1. La sabiduría consiste en no desear lo imposible. 2. La verdadera felicidad proviene de la paz interior, no de la riqueza exterior. 3. La virtud es la única riqueza que nunca se agota. 4. El sabio encuentra la felicidad en sí mismo, no en las cosas externas. 5. Que el mayor bien es un alma tranquila y serena. 6. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Enfoca tu energía en lo que sí puedes cambiar. 7. La verdadera grandeza reside en la virtud, no en la posición social. 8. Del hombre sabio no busca la fama, sino la sabiduría.